Línea directa presenta. Parece mentira por Maggie Van. Y saludo a Maggie Val como todos los sábados este fin de semana. ¿Cómo estás Maggie? Buenos días. Como siempre pues excelente, eh, con muy buen ánimo y lista ya para iniciar este segmento donde le informamos de cosas y casos que parecen mentira efectivamente como lo dijiste, pero es verdad. Dicen que Cleopatra se bañaba en leche de burra, las damas frívolas de la vida parisina tomaban baños de champán y en los acalorados días de emoción deportiva los aficionados se bañan en cerveza pues ahora una cervecería de un antiguo monasterio del este de Alemania ha sacado a la venta la primera cerveza del mundo que ayuda a detener el envejecimiento. La llamada Anti-Aging Beer mejora notablemente el bienestar físico y mental y ayuda a prevenir el cáncer. La empresa también produce una cerveza de mayo eh, llamada Bebedier y ofrece como tratamiento para hombres y sustentan que el líquido es un tratamiento antioxidante 10 veces más potente que cualquier otro fermentado. Elaborado con espirulina, flavonoides de origen vegetal, similar a los estrógenos humanos, que reduce los síntomas alérgicos y los provocados por la artritis y salmuera natural proveniente de Bacharov, un bañario famoso por sus aguas curativas. Fortalece el sistema de inmunidad y afecciones cardiovasculares. Y la noticia es que su creador está tratando de introducirla a México. De hecho, ya están en negociaciones la cuestión es, ¿por qué los beberos habituales de cerveza tendrían ya una excusa más para seguir con el hábito? Y los que no son, pues ya tienen una disculpa para probar. Y cambiando de tema, hoy en día, amigos, las parejas tardan más en casarse que en divorciarse. Oh, sí, las separaciones van en aumento y ante esta situación, sabe qué está haciendo el gobierno de Malasia, increíble, ofrece a las parejas que están en dificultades una segunda luna de miel para resolver sus problemas, claro, sin costo alguno, desde luego, a las islas hermosas y resorts costeros del estado de Terengganu para que se reconcilien y crear modelos ejemplares, según Achari Idris, oficial de gobierno las parejas solo podrán contar con vacaciones gratuitas si han intentado arreglar su matrimonio a través de un consejero matrimonial y han fracasado y según los resultados han sido positivos y es que el divorcio en ese país es una opción muy mal vista bueno vale la pena el intento y las buenas intenciones del gobierno En otra información, les comento que las medallas de los 21 Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar en la ciudad de Vancouver, Canadá, el próximo mes de febrero, utilizarán como materia prima metales reciclados. El oro, la plata y el bronce que lucirán en los cuellos de los deportistas que suban al podio procederán de televisores, circuitos de ordenadores, teclados, teléfonos y otros componentes electrónicos obsoletos, según han anunciado los organizadores. Con esta iniciativa se pretende hacer un ...al necesario reciclaje de la llamada basura electrónica. Los expertos calculan que se necesitan más de 17 toneladas de mineral... ...para obtener la cantidad de oro que proporcionan los circuitos de un viejo PC... El metal reciclado no será la única innovación en las próximas medallas olímpicas. Por primera vez en la historia, su superficie no será plana, sino ondulada. De esta manera, los diseñadores pretenden evocar los paisajes montañosos nevados de Canadá. Interesante, ¿verdad, amigos? Espero les haya gustado la información. En breve nos escucharemos, si así lo desean, el próximo sábado. Y si quieren contactarnos, lo pueden hacer en a la página de Línea Directa o a mi correo parecemmentira.verdad arroba hotmail .com. Hasta la próxima. Línea Directa presentó. Parece mentira por Maggie Bal.